Toli, ¿cómo estás? Eh, Karina, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por la bienvenida y también eh, saludarnos desde este lugar, de esta desde esta parte de, de la provincia, de la costa atlántica. De la costa. ¿Cómo está el cóndor? Hace frío, Toli. Sí. Está fresco, fresco. Sí, por suerte no hay viento, pero está fresco. Claro, el sí. vient, el vientito ese del mar así de... Sí. <risas> es lo más, vamos, sí. por lo menos debemos ser frío. Bien, bien. Toli, bueno, eh, sabemos que eh, eh, sos, por supuesto, reconocida música de aquí de la comarca, pero bueno, en este caso te vamos a llamar, te estábamos llamando por otra cosa, un taller sí. de meditación acompañada sí. de automasaje. Es un taller grupal, contanoslo. Del... Es, es lo que me estoy dedicando paralelamente a la música no uh -huh. eh, creo que es una forma de vida que he adoptado eh, con respecto eh, a, a lo que es la creación también eh, paralelamente, no laburo mucho con las dos cosas y bueno, esta vez eh, salió esa iniciativa de este taller de meditación y automasaje que lo vamos a hacer con, con una amiga de acá del Cóndor ya se hizo, hicimos la prueba piloto en Cóndor, porque paralelamente eh, estamos trabajando en taller de, en talleres de, de adultos mayores, entonces, bueno, de ahí conozco a, a Nati y ella se encarga de dar el, el taller de automasaje, bueno, yo de música nada que ver, pero bueno, este me toca muchísimo esto de, de, de laburar con, con el cuerpo, la mente, lo que es espiritual y, y también físico. no Entonces eh, diseñamos este tallercito que se va tardando en viento onírico Eh, muy interesante eh, a mí me toca obviamente la parte de, de meditación eh, poder eh, fijarnos en los objetivos de, de nuestro estado del ser ¿no? Eh, no es excluyente o sea me refiero que no es excluyente a, a, a, a la persona que eh, no sabe meditar porque además vamos a hacer meditación eh, guiada vamos a hacer ejercicios de automasaje para que podamos meditar eh, salida al rescate de alguna situación estresante este y, y bueno conversar un poco cuáles son los objetivos de, de lo que es la meditación la relajación este, laburar con nuestro cuerpo ser conscientes no de, de, de todo eh, este estrés que quizás nos da el día a día y también ser conscientes de que podemos cambiar revertir esa situación me imagino tolia automasaje como hacerse unos mimitos uno no porque Exacto. Eh, no Exactamente, eso, eso sería la idea, eh, eh, aprender a poder eh, hacerse los mismos sabiendo un poquito de la técnica, claro. ¿no? Eso Bien. sería, más o menos. Bien, y sí, estamos en tiempos difíciles, eh, hay entonces por ahí está bueno por ahí esto de frenar, relajar ¿no? el cuerpo, la mente. Eh. Es que sí, eh, yo creo que no, nos merecemos nos merecemos desde de, de, de la perspectiva de que todo el tiempo estamos a mil, a full, eh, ideando cosas, eh, siendo creativos y también tratando de salir adelante en la vida diaria. Entonces también nos merecemos decir y tomar una pausa y poder eh, pensar un poquito hacia adentro y para nosotros, ¿no? Desde nosotros, darnos este, este permiso para para darle un cariño y un mimo a nuestro cuerpo y a nuestra mente, por supuesto, ¿no? Porque donde nosotros podemos eh, tomar esa pausa, vamos a poder expandir desde otro lugar, ¿no? Desde otra mirada. Buenísimo. Bueno, Toli, queda todavía tiempo para pensar, porque esto va a ser el 17 mm. de junio, eh, pero bueno, vayan preparándose lo vamos a estar recordando cuando se acerque Exacto. la fecha también, bueno, pero esto va a ser en Viento es Onírico, ese espacio hermoso que tiene Exacto. allí eh, la compita, mm. Eva. Eva, Eva, es una, un, la verdad un, un espacio que, que nos ha permitido tanto a los artistas eh, y artistas como también a, a, a las personas que participan Que queremos emprender este camino espiritual también ha sido un, un lugar muy muy onírico sí, claro. <ríe> o sea, ha, ha sido muy muy revolucionario no sí. porque digo esto de de de de de esta conexión que hay con con la creación y nuestro estado del ser me parece que, que es fantástico y, y creo que este lugar eh, lo permite no te permite poder eh, estar eh, y poder dar lo que sentirte cómodo como como como facilitadora de herramientas no esto de poder dar talleres de poder dar tu espacio artístico también este me parece fantástico buenísimo Toli, bueno te agradecemos un montón la comunicación vamos a estar pendientes no sé si quedó algo por ahí para, para comentar sí eh, uh -huh. primero agradecerte por darle el espacio a, a, a este tema no que, que me parece fantástico que se empiece a, a, a, a divulgar no uh -huh. esto de, de ser conscientes Eh, agradecida por este micrófono abierto y bueno, comentarte también que son cupos limitados y, y que el que necesite eh, contactarse conmigo o con Nati eh, lo pueden hacer a través si querés podemos dar el número sí sí, sí. Eh, mi número es 1534 8850 ahí se sacan todas las dudas pero también es importante reservar el lugar porque eh, bueno este nos estamos comprometiendo a lo que es eh, la temática, ¿no? el taller y el, y el poder ir. Eh, entonces este cualquier duda, cualquier consulta se la la pueden hacer conmigo en, al número. Perfecto, Toli. Bueno, Y, por supuesto, te esperamos un día de estos viernes que tenemos el espacio de Musiquita y te Conversa. A okay. ver si te podés acercar a hacer unos temitas también. Bueno, dale, dale, dale, vamos a armar algo ahí. Dale, te mandamos un abrazo gigante, Toli. Abrázate, abrazate, abrazote Karina y a todos los oyentes. Gracias. Toli Hernández, ella es eh, música de allí del Cóndor.